Enrique García. スペシャル。 Lo no e n t i e n d e Si es una menos en Canarias, momento para las efemérides de la música de un 7 de abril. Ricky Se cumplen 37 años desde que Prince tocó su último concierto de su gira en Atlanta. En ese espectáculo, el artista afirmó que no volvería a actuar en directo en los próximos años. s o l a l o y q u é es esto? Como hoy en 1962, los músicos británicos Mick Jagger y Kate Richards conocen a Brian Jones en el Alien Club, lugar de reunión de los amantes del blues. De este encuentro surge la primera formación de Rolling Stones. e l día como hoy, en 1948, n a c í a en Nueva York John Oates, integrante de h a l l Oates, considerado el dúo musical más exitoso de la historia junto con Daryl Hall. Se anotaron un éxito tras otro durante los años 70 y 80 con pegajosas baladas pop con a i r e s d e Soul. Aquí recordamos el que más pegó: Menido. I Y、para terminar nuestro repaso a este 7 de abril, recordarte que esta semana se cumplen 40 años desde que Tina Turner v o l v í a a realizar una gira por Inglaterra. En ese momento, su cover de la canción de All Green era su single más potente, con el que consiguió llegar hasta el número 6 en la lista de singles británica. Se llama Let's Stay Together. Let me say the same, babe, since we've been together. Ooh, loving you forever. All I need, is let me be the one y o u come running to.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 Los、próximos minutos van a sonar Pecho Boys con g o u i s ¡Ay, cómo nos gusta Outcast! Y su tremendo Hey, ya.、Yeah". Y además Sister Sledge con We Are Family. Te recuerdo que nuestro tema del día de hoy, si le acabas de incorporar, y que es el Día Mundial de la Salud, queremos saber cuál es. Uno de tus hábitos saludables, que nos lo cuentes en el 606-712-658. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario, desde Chillón. Mi hábito saludable es ducharme con agua fría y directamente acostarte sin ropa en la cama. ¡Ay, Omar! Y no sabes cómo duermes y lo saludable que es. Venga, un besito. Esto es b Ricky. e n r i c k y García.、Oh. Y ahora, ritmo de. Can I lower the walls on status score? f m veinte años con la mejor música.、Wow. BOOM、okay. s、pues、familia, son 24 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Cae como pasa l tiempo, ¿eh? Y si os acabáis de incorporar y habéis elegido vuestra emisora para que os acompañemos, acompañemos allí donde vayáis, pues, oye, enhorabuena, aquí la mejor música del mundo. Y nos encantan los 80, que lo sepáis. Y hoy, nuestro tema del día relacionado con el Día Mundial de la Salud. Eh, bueno, pues queremos saber cuál es uno de tus hábitos saludables. 606-712-658. Pero antes, fíjate, nos vamos a ir hasta Instagram. Olsbowie dice: Buenas tardes, el mejor hábito saludable es hacer mucho el amor, que es muy bueno para el corazón y de paso te ahorras el gym. ¿Sabes aquello, no? De, de los casados, ¿no? Pues eso. i ni esto Pablo dice: nada. Está todo en la cabeza.、Y、dice, tú como igual que siempre, pero convencido de que es sano y ya no te va a engordar.、Y、dice, hazme caso, ya lo verás. s í yo ya lo hago, ¿eh? pero c h i c o no hay manera. Hola, soy José, os escucho desde Polonia. El mejor hábito que hay, sin duda, es ir a tomarse un café lico a una terracica bajo el sol. No hay nada como esto, pero eso, como aquí no se estila, lo que llevo yo es ir a entrenar escuchando i XFM. Vamos. ¿Eh? Saludable y energético ¿Ole? a tope. <ríe> un saludo. Buenas tardes, Javier, desde Málaga. Hola, Javier. Pues mira, mi hábito más saludable, ¿Eh? demostrado, como decía mi amigo Emilio Duro, Que puedes con todo lo que t e s e n y un poquito más. Claro que sí, guapi. Venga, un abrazo para todos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fran Blanco y mi hábito de salud es saltar desde un avión a 15.000 pies, 5.000 metros de altura. Es disfrutar de la caída libre, es disfrutar del mi paracaídas. Y cuando llego a tierra, al suelo, eh, rejuvenezco, eh, adrenalina pura, lo recomiendo a todo el mundo y eso es un hábito de salud muy, muy, muy saludable. Venga, buenas tardes y gracias. Buenas tardes, KCFAM. Aquí Fabián y r a i m o n bajando desde Ucrania, bajando con refugiados hacia Madrid.、Oh. Nuestro hábito más saludable es decir que sí a todo. A todo. En dos palabras, impresionante. No, no, ya lo veo que decís que sí a todo, ¿eh? Oye, encomiable labor la que estáis haciendo. Os mandamos un beso desde aquí. Cuidado con el coche, ¿eh? Bueno, ya lo van a sonar Lifted the Lighthouse Family. Love is in control a ritmo de Funky Donna Summer. Y Outcast con su tremendo Hey Ya!、Yeah". Esto es. One, two, t h r h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 Como siempre, Lighthouse Family es del lifter con el que prácticamente nos plantamos en las 8 de la tarde. Será las 7 en Canarias. Faltan 9 minutos para que eso pase. Bueno, y llega el momento pues, de teletransportarse. Nos vamos hasta la ciudad del Auditorio de la Concha de la Explanada. Más pistas, venga, Castillo de San Fernando. Hay otro castillo, el de Santa Bárbara. Y hay una playa que ahí ya van a saber de dónde te hablo. La playa de San Juan. Nos vamos hasta Alicante, hasta a l a c a n Ahí está nuestro amigo Fran, que le gusta tirarse en paracaídas. Pues vamos a regalar un altavoz para que el viaje le sea más musical. <ríe> y a los alicantinos y alicantinas, un beso y un abrazo. 89.2 LFM. a Mañana regresamos, es nuestro Dedication Day. A las 5, las 4 en Canarias estaré aquí pasando revista, ¿eh? no me faltéis. Hasta entonces te quedas con la mejor música del mundo. Por supuesto, la de Kiss. ¡Hasta mañana! Sea con el calor estival o las gélidas temperaturas hibernales, el Locutoris p l e i u i s i s se prepara para una larga jornada de trabajo. Agazapado en su emisora, esta rara avis dotada de un fino oído y una gran colección de éxitos musicales de los 80, emite sonidos audibles a miles de kilómetros a la redonda. Sus alegres melodías amenizan la migración del trabajo a casa, sirven de compañía a los oyentes solitarios o animan el cortejo de parejas adolescentes. De lunes a viernes, de 5 a 8, Play Kiss con Ricky García. Un animalillo único en su especie. Esto es Kiss.